Karina Olivera, desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, ¿cómo cambia cuando sale el sol? Realmente, ¿cómo cambia la fisonomía de todos. Cambia, cambia la vida. Cambia el ánimo, cambia todo, realmente. Estoy en el Paseo San Fernando y hace un ratito subí un videíto Eh, la fuente que hay aquí ubicada en el Paseo de San Fernando sí. y un baño de palomas, realmente mm -hmm. disfrutando ellas increíblemente eh, eh, en este bañito que se están dando aquí en la fuente re lindo de ver y, y bueno y, y aproveché para hacer un videito déjame antes de ir a la nota con María Aclan, con quien estamos, en este, bueno, en quien estamos en este momento por eh, ustedes lo tienen allí en el libreto y lo adelantaba Ricardo también en este 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez Vamos a hablar con ella, pero quería hacer un... No sé, a lo mejor se entendió mal. Yo el relevamiento que hice en todas las estaciones a las que llamé no era cuántas venían destinadas o no a, a este... ¿Cuántas qué? ¿Cuántas garrafas venían destinadas? No, lo que consulté es si tenían el beneficio de Mides y nada más. Uh -huh. Solo eso. Y te contestaban que no la mayoría. Que no. Uh -huh. En realidad la mayoría, salvo esas dos, que me dijeron que estaban estudiando porque no era fácil, había que descargar una app instruir a los pisteros y demás, tratar de interiorizarse de cómo era el, la dinámica de del descuento. En esas dos, nada más. El resto me dijeron, no, no lo tenemos. Porque mi pregunta fue, ¿tienen subsidio de mides en las garrafas? Nada uh -huh. más. Bien, bien. No cuántas traían, digo, porque a lo mejor bárbaro, se entendió bárbaro. mal. Bárbaro, Bien, ahora sí te decía, vamos a este tema con, con María Aklan. Y uno de los temas, justamente, que también estuvimos abordando es el tema de las garrafas y, y la posibilidad de no hacer uso los adultos mayores, esta posibilidad, por lo menos aquí en el departamento, y es uno de los temas que además se va a abordar en esta reunión que tiene Redam esta noche, eh, eh, ahora ahora a la tarde en La Capoeira. Pero primero, lo hablamos siempre y lo hemos hablado varias veces con María Aclan, contale a Jorge y a toda la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de Redam. Redam es una red eh, de personas Eh, trabajamos en conjunto son todos los grupos de personas mayores de adultos mayores del departamento de Maldonado verdad de instituciones ONGs eh, de la tercera edad y además se suman instituciones con nosotros a trabajar en red en esta en Redam contamos con Salud Pública eh, la doctora Julia Bladín tenemos por intendencia políticas inclusivas en Mides, la parte de mayores, este, Laura Curto, eh, por de mayores, desde el Mides, y BPS, el área social, ¿verdad? Asistentes sociales. Y, y nosotros normalmente nos reunimos una vez al mes y abordamos muchos de estos temas, justamente hablando de, del tema de los beneficios que ellos pueden... Y muchas veces nos plantean cosas, ¿verdad? de Que le está pasando y bueno... Hoy tenemos también la reunión, no solo tenemos el taller de, de abuso y maltrato de la vejez, sino que también tenemos la reunión de redam, la reunión que hacemos mensual, y ahí ponemos todos los temas eh, a tratar, ¿verdad? Justo hoy tenemos el tema del gas, que estaba hablando Karina, el tema este del beneficio, que pueden acceder al gas. Este, eh, hoy es un día muy importante, eh, este, digo, eh, nosotros lo, lo, lo hacemos un taller que es la forma de sensibilizar un poco a la población. Pero, eh, realmente es eh, eh, muy poco la visibilización que tienen las personas mayores, o sea, los adultos mayores en, el, eh, en los servicios, en todo. Entonces nosotros trabajamos desde redán sobre todo sobre los derechos de las personas mayores. Y eso fue ratificado en el 2016 en la Convención de los Derechos Humanos. Y, este, y nosotros lo que hacemos es, es seguir este, apoyando sobre los derechos que Que son ellos son abusados son maltratados o sea tenemos toda esa problemática verdad y este como uno de los derechos que ellos tienen el patrimonial el eh, que justamente muchas veces eh, son rehenes tanto de familiares o de, de, de abusos verdad de abusos de, de todo ese tipo pero hay muchos derechos que tienen ellos y bueno nosotros tratamos de de, de abordar todos esos temas y buscar eh, una que tengan un lugar con quien hablar y todo lo demás. Por ejemplo, desde mayores, estar haciendo tú un relevamiento por todos los hogares, este, por todos los hogares del país, ¿no? Obviamente que acá en Maldonado también tenemos y mayores, y también, este, y a veces encontramos que algunos hogares están en las mejores condiciones, y, y bueno, bueno, eso es un tema hoy. es, pero, Digo, no lo hacemos hoy, lo, hoy hacemos el taller de sensibilización, pero... Realmente trabajamos todo el año, no no es, hoy le da un poquito más de importancia, y este pero eh, la verdad que trabajamos todo el año por, por estos temas, ¿verdad? Bien, ¿con qué profesionales se, se manejan? Y más que nada teniendo en cuenta cosas que hablábamos fuera de micrófonos, hoy decías, vamos a hablar en este taller sobre abuso y maltrato a la vejez, pero el, el, el tema también pasa, sensibiliza desde lo familiar, cuando nos decías, hay situaciones, y, y, y sí, simplificabas uno de los casos, que una señora mayor fue dejada en uno de esos eh, hogares para adultos mayores hace un tiempo, y esa señora espera cada día para ver la llegada de su familiar. ¿De qué manera se los apoya desde Redam, si es que así sucede y con quién? Sí, desde la parte de mayores. Desde la parte de mayores, el trabajo de los psicólogos, ¿verdad?, de, de mayores. este, O sea, eso cuando nosotros lo vemos, lo denunciamos. O sea, es denunciado, no es que se queda... O queda así. Lo denunciamos y ¿de quién? Eh, lo denunciamos, hay mayores. Nosotros encontramos una irregularidad, lo, lo, lo hablamos desde Redam, también es, lo informamos, hay mayores y mayores eh, hacen el apoyo psicológico que se necesita o acercar a la familia. Eh, las personas mayores muchas veces son como depositadas en los hogares. Y ese, ese es todo un tema, ¿no? Eh, todo es un tema, es, ¿Y en, en este taller quiénes van a estar participando? En este taller participa BPS del área social, asistente social, gerencia, están trabajando de política inclusiva también, este, el área social este, y mayores, salud pública y, y todos los grupos que, que nos sumamos este, y el pleno Virapita que también este, participa también de Redam. También con el tema también de, de ayudarnos con ese tema que también a ellos este que es la parte informática porque el tema de pandemia ellos empezaban a hacer uso del Zoom y eso para ellos fue también un poco que los ayudó porque eh, la verdad que el Zoom nos ayudó a, a estar más en contacto con otras personas ya que no se podían ver por lo menos por Zoom y bueno y este y bueno todas esas articulaciones hacemos nosotros, Jorge sí buen día Y buen día. Cuando, buen día, Jorge ¿cómo estás? Muy bien. Cuando hablas de nosotros, ¿quiénes son? Nosotros, digo, desde Redam, ¿no? Hablamos de todo el del grupo, ¿verdad? Bien. De es, el... Pero es es, es es una comisión directiva, es un grupo ampliado. ¿Cómo se organizan sí, es, ustedes institucionalmente para en, en, encarar todo este tipo de actividades? Este, en estos grupos de personas mayores, uh -huh. antiguamente acá en Maldonado, se conocía como una coordinadora. ¿Había una coordinadora? Bien. Eh, coordinaba todos los grupos de personas mayores de la, o sea, grupos de la tercera edad y no de la, y también de otros, ¿verdad? Trabajaba uh -huh. en la sociedad, o sea, con toda la problemática de, de, de diferentes, ¿verdad? En el 2019 se formó lo que es Redam, esa red que se que les explicaba que son los grupos de personas mayores sumados a instituciones, ¿verdad? Trabajar como en Red. Bien, pero, pero. Esto requiere de una organización, y yo quiero saber cuáles son las personas que están, como decimos habitualmente, en la de todos los días pendientes de, de, de, de organizar las actividades, de nuclear gente, de incorporar este más más personas que se benefician. Bueno, de todo nuestra esto. delegada. Quiero que de no, me hables de ustedes, la... de ustedes, los que trabajan por esto. Sí, sí. claro. Eh, Redán en Maldonado tiene una delegada, este que es Rosa Gobato que pertenece a Gines Cairo, este no. hoy ella está impedida de, de, de salir a la prensa porque está con prohibición de salud creo, sí. este pero este Rosa es nuestra delegada verdad y ella nos representa también en, porque Redán está en todo el país, todos los departamentos tienen una redam uh -huh. y a su vez se reúnen con otros este con otros redam de todos los departamentos una vez al mes también Y se, y se dice lo que se está haciendo en Maldonado, lo que se está mencionando. A veces, Jorge, lo que nos está pasando, Redán, es que nosotros no tenemos mucha difusión O sea, hay, hay poco conocimiento de lo que es realmente. Pero este eso pasa, ¿no? es bueno. como que hay que fortalecerla un poco el maldonado bueno de, eso, bueno. de eso queremos justamente de eso queremos hablar y por, por eso viene viene la pregunta eso quiere decir sí. también que las acciones que ustedes impulsan también llegan a todas las demás localidades del departamento sí sí sí a nivel departamental uh -huh. bien desde bueno, desde... gracias gracias y saludos para ustedes bueno muchas gracias José, por la nota, gracias a nosotros gracias. buena jornada Bien, entonces, eh, solamente para cerrar, esta red de adultos mayores, Redam, está organizando este taller sobre abuso y maltrato a la vejez en La Capuera. ¿En qué lugar y en qué horario? Eh, sí, en un local que fue adjudicado ahora a Orquídeas del Lago, que es un nuevo grupo de, de personas mayores en La Capuera, que ya venían trabajando hace años, pero ahora ya tiene su local, y hoy decidimos que vez de hacerlo como a veces lo hacemos acá en Maldonado, o leímos una proclama a la plaza, eh, salir del departamento y hacerlo en la capuera, eh, compartirlo con ellos, eh, esa actividad. ¿Recuerdas de la calle o no? ¿La calle? No, no me acuerdo, no, no importa, lo tenemos acá, lo tenemos acá, Jorge, danos un segundito más para cerrar esto. Es eh, hoy de 13 a 16, lo organiza, como decía María, Organización Orquídeas del Lago, es en la capuera, en la parada 1, en la avenida del Potrero, En la, en la ex policlínica. Ahora sí, en la ex policlínica. Gracias, María. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Gracias. Chao, chao.